De un gringo hippie Tu guitarra hoy imbécil barbón Se vendió al aplauso De los cursis conscientes Contradices toda tu protesta famosa Con tus armonías Rebuscadas hermosas Eres un artista y no un gato Promete tu miedo a la bomba de neutrones Quédate tu poesía y tus razones